Sí, efectivamente. Lo que nosotros planteamos es que, más allá del de,、eh, aumento de la, de, de la estructura de costos, digamos, ¿no? de todo el análisis de, de la estructura de costos, lo que hay que tener es un análisis sobre la razonabilidad y sobre la oportunidad en este contexto este, económico que estamos viviendo. La razonabilidad tiene que ver. Básicamente con lo que paga el vecino o la vecina y la oportunidad en el contexto en que se realiza ese aumento. Eh, todos. Eh, el, el expediente puede ser muy técnico、eh, y razonable técnicamente, pero. No ser socialmente oportuno, porque ya sabemos en el momento que estamos viviendo, la baja del poder adquisitivo, de las jubilaciones, hay mucha, en los aumentos de los servicios, de los bienes, hay muchas familias que hoy no llegan a fin de mes, hay este, familias que están eligiendo entre poder pagar el alquiler, medicamentos,、eh, comer o en este caso la luz, y eso no, no se trata solamente de familias, sino que se ve trasladado también a este, todo el sistema de, productivo. De product ¿no、cierto? Los comerciantes, las pymes, este, los productores agropecuarios que tenemos acá en la zona de Idebi. Este, bueno, y en este contexto、eh, queda claro que no todo lo que es técnicamente posible es socialmente justo. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo a EDERSA es este, justamente que、eh, no solamente sea. Una, haya una previsibilidad sobre la factura, este, sobre el consumo y demás, sino también sobre el impacto social del aumento que van a proponer finalmente. ¿no? También el día de ayer, primero de marzo, estuvo la apertura de s sesiones ordinarias, al menos aquí en el Consejo Deliberante. ¿Me podés comentar un poco, sobre todo, cómo, cuáles son la, las sentencias? Quizás se puede llegar a decir de lo que fue, obviamente, la apertura y el discurso del intendente. Sí, miradas. Miradas, porque bueno, lo primero que me surge es q e el intendente planteó、eh, un superávit y una, un ordenamiento eh, financiero. Eh, y nosotros ahí lo que vemos es que si hay un superávit, que en este caso lo anunció de 2.300 millones. Eh, Cuál fue la necesidad de endeudarse por 1.500 millones. Entonces,、eh, esa es una pregunta que tenemos para, para hacer、eh, con respecto a, al ordenamiento y también con respecto al ordenamiento financiero en relación al aumento de las tarifas. Es cierto que las tasas están.、Eh, a, em, Sujetas a una、um, fórmula polinómica, pero esa fórmula polinómica no está debidamente expresada en la ordenanza, que es lo que nosotros venimos planteando d e hace mucho tiempo. Entonces, el vecino, la vecina, lo que ve es、eh, una sensación o、eh, siente que paga mucho más de lo que está visible en la ciudad, digamos. ¿no? Nosotros en esto siempre、eh, hemos tenido la misma postura. En relación a, a todo el ordenamiento fiscal y a lo que está realizado en la ciudad, no solamente con las cuestiones urgentes, sino también con la planificación, siempre hemos tenido la misma postura, la relación y la coherencia entre los números y la, la vida real, digamos. n o Vamos a acompañar todo lo que sea positivo para nuestra ciudad y vamos a señalar todo lo que nos genere duda. Por ejemplo, sí vamos a acompañar y nos parece. Oportuno、eh, el tema de la coparticipación, que no es un dato menor en nuestra ciudad, es un tema muy serio. En ese sentido, nosotros hemos presentado en dos oportunidades、eh, en este Consejo del Ibrante e un proyecto que tiene que ver con el resarcimiento histórico o la reparación histórica de Viedma ante、eh, la ampliación del Ejido en su momento, ¿no? Este, donde ahí se estuvieron sumamente comprometidos el transporte público y、eh, los guardavidas, ¿no? que también ayer lo decía el intendente、eh, en la apertura, en su discurso.、Eh, así que, bueno, eh, nosotros eh, todo lo que sea positivo lo vamos a seguir acompañando, como hemos acompañado muchos proyectos, pero también vamos a seguir señalando todo lo que tiene que ver con cuestiones que generen dudas. También el intendente se refirió en el discurso del día de ayer a la situación de los barrios populares. Al menos ustedes que suelen recorrer los distintos barrios, ¿qué、eh, al menos qué, qué es lo que piensa y siente también, justamente reflejado en lo que dijo ayer el intendente? Más que nada, te digo, por la, la inundación del día de hoy y la, la del día de ayer, reflejado también por la tormenta. Lo que hizo referencia el intendente tiene que ver con los barrios que se vienen trabajando ya hace varios años, que son el Distrito Sur, Ruchi este, y distintos、eh, beneficios para algunos sectores de barrios populares que se van a empezar a trabajar en eso. Este, yo creo que es, es fundamental, Vietma, con respecto a las lluvias, al cambio climático, nosotros hemos solicitado en su momento, en varias oportunidades,、eh, el, una explicación o que vengan los funcionarios o que contesten los pedidos de informes o los. Proyectos de comunicación r e f e r i d o a este, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, nuestra ciudad se va a volver con el tiempo y a corto plazo, no a muy largo plazo,、eh, una ciudad más、eh, lluviosa, más húmeda, más lluvia, con mucha lluvia. Bueno, eso hay que preverlo. Por eso nuestra insistencia con el plan de contingencia, por ejemplo, tiene que ver no con una catástrofe, digamos, generalizada, sino estas cuestiones que van a pasar en nuestros barrios porque hay un desnivel. De, en, en las construcciones o en los asentamientos con respecto a las arterias. Entonces, esto lamentablemente va a ocurrir y es lo que hay que pensar para adelante.